Sí, estaba atrás del banco, no te quise molestar, el partido no le presentó favorable, el primer cuarto sí, muy favorable, después Boca eh, hizo una buena defensa. ¿No lo no pican suave? ¿Puede ser o... o es una impresión errónea? No, no, no, no yo lo vi lo vi bien, eh, el primer cuarto hicimos 10 minutos muy buenos, muy buenos, con mucha intensidad, corriendo la cancha como nos gusta a nosotros, y después Boca ajustó la defensa, se nos complicó ofensivamente no tuvimos fluidez sobre todo en el segundo tiempo en ataque y bueno y lo sufrimos pero no, no me pareció cansado eh, quizás fue una impresión eh, Boca también hizo un gran trabajo ¿no? tuvo tres o cuatro jugadores jugando en gran nivel Jonathan y Matías Chande, pero Calderón y por ahí uno piensa o asocia que, que estaba un poco cansado el equipo pero bueno eh Cómo cómo se sale de una situación de cómo hace el entrenador para salir de una situación donde pierde un partido y viene una cancha complicada porque hay que ganar acá en Comando? sí sí de visitante se está haciendo difícil por lo menos a nosotros nos está costando bastante y son tanto la regularidad dentro del mismo juego y de partido a partido pero pero bueno eh, ya hay que dar vuelta la página hacer el partido posible esta noche tenemos es un equipo complicado quizás es fuerte de local que juega bien ofensivamente cuando ahí no se pase, se pasan bien el balón entonces vamos a tener que, que trabajar bien fuerte ahí en defensa que creo que lo, lo estamos haciendo lo hemos eh, implementado en Mar del Plata y creo que en Boca por momentos jugamos bien eh defensivamente, así que hoy necesitamos obviamente hacerlo más cantidad de tiempo como para estar en juego y, y poder ganar, que es la idea ¿Qué diferencia en el juego hay de aquel Peñarol campeón de la con este, si es que la hay? aparte de Campazzo ¿no? Sí, sí, hay diferencia de... Hemos cambiado de extranjero, estamos con un solo extranjero, cambiamos la, las dos bases. Eh, lo que hoy estamos por ahí jugando es mucho más situación de, de poste bajo con los primetrales. Vamos a ver si podemos ir variándolo un poco más, e ir un poco más a la situación de eh, Sobre todo en el estacionario, que es lo que nos está costando eh, a nosotros. Por momento lo hacemos bien, por... no por creo que estamos medio inconsistentes en esa fase de juego, pero... me imagino que va a ser cuestión de trabajar, de tiempo y de conocimiento, sobre todo de, de una posición que, que es fundamental, que es la base, con dos jugadores nuevos, y nosotros tenemos un bagaje de hace seis años que tuvo Sergio, más uno mío siete, de mucho sentimiento táctico, ofensivo, de situaciones, de variante de la variante, y bueno, eso está tiempo como para que se conozca. Eh, hasta acá eh, no es lo que pensabas en cuanto al rendimiento del equipo, está por debajo, está por encima... está por debajo en cuanto hay perdido, en cuanto a rendimiento hay momentos que son muy buenos y otros no tanto, creo que yo estaría hoy conforme por ahí con dos o tres partidos menos perdidos, pero la Liga, algo 15 se está presentando así Regata, que fue el otro finalista el cual tiene un plantel como para estar arriba, venía creo que de tres derrotas, que le está costando de visitante más allá de jugadores lesionados que nosotros también lo tuvimos, desde Si vos te pones a pensar, eh, Martín estuvo los primeros dos, dos, sí. fuera. Cuando él vuelve, estuvimos dos tres completos y Leo estuvo cuatro afuera. Nos quince 15 partidos y solamente 13 con el plantel completo. Y eso, bueno, Leo Martín, dos jugadores sumamente importantes sí. sí. en el plantel, ¿no? Y una liga que te respiro en cuanto a partidos, eh, viajes, y entonces necesitas de los 10. Y cuando estuvimos completos, hicimos no un juego con. con un equipo que viene con mucha energía, con jóvenes que, que han dado vuelta al partido y, y han sacado diferencia, así que eso es lo que a tratar o sea, de, de involucrar a los 10 jugadores, obviamente soy el gran responsable de que todos estén por arriba de, de, de su motivación y de, y de su de energía, y para eso yo los tengo que poner y que el equipo funcione, porque necesitamos, obviamente, los 10 jugadores. Eh, Cómo está Adrián, que andaba con un problema en la espalda? Y si hizo es un estudio, ahora eh, creo que de dos o tres de la tarde le dan los resultados, veremos que que lo que arrojan esos estudios y ahí veremos si está para esta noche. La no, cabeza a ver si puede jugar. Exactamente, vamos a esperar los resultados y a partir de ahí volveremos eh, si va a estar en condición o no. El resto bien, el resto bien, sí sí todo bien. Bueno tú lo este, no, me río porque <risa> el pato alto. Bueno, ahora me fijo y a ver si pusieron la línea de cal bien marcada hacia penales. Gracias por la voz. Ahí está Fernando Rivero, el técnico de. de enseñaron que...